Comienza la cuenta regresiva. Estás por ingresar a un nuevo estado. El show c o m i e z a en.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 Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dance Nation, la nación de la música. Es el lugar donde los piecitos se te van solos. Me acordaba justo cuando estaba a punto de salir al aire de Carlitos Balá cuando decía, porque el movimiento se demuestra andando, pues andemos, ¿no? Y el movimiento, justamente, es la música dance. ¿Por q u e es imposible escuchar ese golpe profundo y no sentir ganas de moverse? Bueno, eso es fantástico. Y no es que escuchamos dance clásico. ¿Por q u e la palabra clásico? No se aplica, es música aquí y ahora. Todos los días salen canciones y solamente algunas canciones alcanzan ese estatus de canción que va a durar muchos años. Te diría casi toda tu vida y mucha otra se olvida. Pero es presente, porque cada vez que vamos a buscar un CD, un maxi, un vinilo y lo volvemos a tocar, vuelve a ser presente, vuelve a ser aquí y ahora. Por lo cual no es música vieja, no es un clásico. Es aquí y ahora. Es música que bailamos, es música que escuchamos, es música que pedimos en la radio. Cuando muchas veces llamábamos reiterativamente a la radio y siempre daba ocupado, ¿viste? Ahora. Es distinto, ahora ¿no? nos podés mandar un WhatsApp si querés, que después te voy a dar el número de teléfono y siempre los mensajes llegan. Pero en ese momento tenías que pelear contra las líneas telefónicas y llamabas y te ha d a ocupado. Y cuando llegabas a poder comunicarte, quizás a veces no te pasaban el mensaje. Bueno, nada de eso va a pasar. Hoy tenemos una selección de música increíble que yo creo que amerita que pongas el volumen fuertísimo. También tenemos algo de información, poquita, porque realmente hay tantos medios que te informan y que te. Llenas la cabeza durante todo el día, ¿qué mejor nosotros? Nos dedicamos a hacerte descansar las neuronas con música linda, con música bonita. Este es el programa presentado por República Hosting. República Hosting es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet y, por supuesto, es quien te acerca a la música dance. Música dance que arranca con estos chicos cantando. Bienvenidos a una nueva emisión. The Dance Nation was not so long ago that the sound hit、Don't、the nation. Every Saturday bump night it up. You got to bump on it your favorite radio, the party's jumping, and the v i b e is so strong.、Yeah. You got to bump it up. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know, you've got to sing along. You to bump it up, bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. Bump it up. Don't you know? Recién estamos comenzando el Dance Nation del día de la fecha y te desafío que dejes las patitas quietas. s f u e r t e Arrancamos con los Black and White Brothers. Año 1996. Para Pamper Up. Y tenemos información: tenemos un WhatsApp. ¿No te lo dije? Claro, ¿cómo te lo voy a decir? Te lo digo ahora: 11-3-6-9-2-4-9-7-1. Esa es nuestra línea. Ahí esperamos tu mensaje. Dance Nation es presentado por República Hosting, tu lugar en Internet. www.republicahosting.com Dance Nation, la nación de la música. Este es uno de los grandes riffs permanentemente replicados en todo lo que es la música dance de principios de los 90. Riff compuesto originariamente por Vince Clarke para el tema Just Can't Get Enough de los Depeche Mode.、Eh, el único disco, el primer disco de Depeche Mode en el que participó Vince Clarke, pero que luego a finales de los 80, principios de los 90, se usó para cantidad de canciones justamente por lo pegadizo que es. Esto es Tom Tom, See Me, Touch Me. アレクチャーズアレクパリウォームイアップ、me up, El Original Mix。 Up, on, with the love, love, love, wrap me up me on, with the dance and n a s i a Dance and n a s i a Dance i n a t i o They say home is where the heart is, but you. Ain't Con Alex Parry sonando, te pregunto: ¿Cuántas veces habrás escuchado esa famosa frase que ya parece retórica? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Una cosa que refiere a algo que es imposible de determinar. Porque, claro, no puede haber uno sin otro, otro sin uno. Y es un enigma que ha asolado a la humanidad desde hace mucho tiempo. Pero, pero ya tenemos la respuesta. Anda abriendo apuestas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo después te lo cuento. Mientras escuchamos música, vos andás haciendo tus apuestas. Claro, pensalo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Tonto, pero te voy a decir la verdad. Dance Nation. Coño. Como te, te, te dije, te d i g o tú que tal. La nación de la música. Y mientras seguís pensando lo del huevo o la gallina. <ríe> claro que parece una pregunta retórica que se enjoda, en pero no, no lo es.、Eh, los científicos se viven preguntando eso. Hoy tenemos la respuesta. Y también tenemos a Kevin Sanderson, Paris Ray. Tenemos a Inner City con Big Fun. D-d-dance n a t i o n Major, la nación de la música. Danz e n Nation. Estás en Dance Nation, estás en la nación de la música. Disfrutando música de los n o v en t a este n e caso, mediados de los noventa. Para CB, -E、el Now Play Mix de justamente Now. Seguid con nosotros en Dance Nation, que queda muchísima más música. Dance Nation es presentado por República Hosting, tu lugar en Internet. www.republicahosting.com Atravesando la barrera del sonido <música> da, da, da, da Dance Mello Dance and measure. I'm here to play the music. Come on, bring that big back. Come on,、so、don't tell any term is a l right. Comenzamos una nueva hora en Dance Nation, la nación de la música. Y casi que te estoy llevando al cine. Porque, para los memoriosos, esto es、eh, High Tech 3、eh, featuring Jackie Kay. Jackie Kay fue rapera de los t e c h n o t r o n i c también. Pero en este caso es la rapera invitada de los High Tech 3 con esta canción que fue banda de sonido de la película Las Tortugas Ninja. ¿Te acordás cuando se estrenó Las Tortugas Ninja año 1990? Y si bien nosotros estamos pasando a la versión Extended Flick Mix. Que está incluida en el maxi editado en Estados Unidos, si mal no recuerdo. También te digo los compilados donde apareció esta canción. Porque, por ejemplo, acá en Argentina, quizás para los memoriosos que compraban cassette o d i s c o s de vinilo en el 90, se publicó en plena época de la Z95 un vinilo que se llamaba Warhouse Party, uno que era azul. Que tenía unas letras、eh, negras así medias para los costados, que parecía que habían sido hechas con el b a n d e r m a n í a Bueno, y esto me lleva al b a n d e r m a n í a ¿Te acordás del b a n d e r m a n í a Bueno,、eh, había sido editada、eh, esta canción en ese disco, o esta versión justamente, pero que pertenece a la banda de sonido, una película emblemática. Como fue Las Tortugas Ninja, y algún día, pensando también en especiales que podemos hacer, también cabría、eh, aquella música dance que fue incluida en películas. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de la banda de sonido de la película de los Picapiedras por los B-52s, o la banda de los Locos Adams hecha por MC Hammer. Un día, si vos me ayudás al 113-692-4971 con las canciones dance que te acuerdes de, de esa época, podemos hacer un especial de películas. ¿Por qué no hacerlo? Claro que sí. ¿Y te dije el WhatsApp? Claro, es 113-692-4971 de punta a punta del país. Nosotros estamos ahí para escucharte, para atenderte, para pasarla bien con vos. Nosotros seguimos adelante con la música aquí en Dance Nation. ¿Por qué no sonaría en la radio? Dance Nation. Dance Nation, la nación de la música. Yo, we are back together, like a Junior Swan. With another smash, can you understand? Big, always on our side, we're like a big family, prepared to fight. Let's show the world what we can do. Rapid, rockin', and, and some cotton, too. With small, pretty, e r e s n o escape, b a c k Yo, Wanka G, you? it's your turn to rap. Well, the t i m e is right, celebrate and sing. And can you feel it as a s t a t i o n gon' n a do the thing. With the boys you already know, and we're in the show. m i k e G and swim, and we're ready to go. d j fix on the side? We're introduced to you. The man who could cotton and then rap it, too. So if you're ready to g o f o r w a r d you c a n spoon with me, know me. It doesn't matter, cause we're family.、Oh. You can take a look. You will find the names in the history b o o k Micah G and Swan in 1986. And the gut p r o f i s i e n a in DJ d Fix. Let's rule the world with our fresh cool rhymes like a family in our fresh、beat. good time. The p r i n c e of rap. Calling Micah G. We know French, y Our、family We saw people who were dancing on a new press piece. Scream,、so、but we are family. I'm、oh, so sweet, I told them, yeah, that's it. Can you do it again? Scream, family.、Oh, well, thank you, friends, but we're back again with the A-Bits. A new world family, and in the mix, the side of the past, full of history. We made it new to celebrate our new family.、Oh. Celebrate the Rum Stall. It's a celebration.、Hey. So, listen, everybody, to the sound we make. We can do it live, no time for fake. So, people in the world, are you ready for some action? Yo, spread this rap like a chain reaction. Listen close, you will agree. There is no escape. Yo, we're balancing. なんでしょうね、それは、プリンス・ドン・ス・ン・ワン・ワン・ス・イ・ナ・ウン・ス・エス・ス・ス・ス・ア・ス・エス・エ Es Michael G. MC, Michael G. y DJ Seven haciendo celebration rap. Es decir, montados sobre la base de Celebrate de los Kulan de Gang, se mandaron un rap impresionante. Momento ahora de revelar o develar o desvelar, dirían en España, la incógnita acerca de qué fue primero el huevo o la gallina. Por ahí te importa el mismo. Digo, no, no es que te i m p o r t e una gallina, sino que te importa. Te, bueno, importa. no importa. No andemos en el tema. Pero、eh, dice la nota, durante siglos millones de personas se han preguntado, a modo de reflexión, investigación o chiste, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A pesar de que nunca hubo una respuesta concreta, esto ha cambiado gracias a la ciencia. El planteo inicial sostiene que para que exista un huevo de gallina, primero tendría que existir el animal en cuestión. Pero este animal que pone un huevo. ¿Cómo y de qué manera aparece en la historia? De todas formas, haciendo un breve repaso por la evolución de los animales y su forma de llegar al mundo, fue posible determinar que el huevo fue primero que la gallina. m i r a listo, se acabó la incógnita 200 años preguntando la misma pavada y ya está, te la tira abajo, ¿viste? Pero ¿por qué el huevo fue primero que la gallina?、Eh, respu la respuesta es sencilla: el huevo fue primero que la gallina porque la primera gallina nació de un huevo, de un ancestro. Que、eh, se lo agrupa dentro del mundo de las aves. Por lo tanto, el camino de la evolución comienza con un ave que puso un huevo, con una variación genética en particular, mediante la cual se produjo el nacimiento de la primera gallina. No sabemos quién es la primera gallina, o a sea, a esta altura se la deben haber comido. Pero en este caso, hacer un recorrido evolutivo inverso permite saber que las aves que ya ponían huevos y que existían en la época de los pterodáctilos, de los dinosaurios y tal. Habrán puesto huevos que luego fueron、eh, evolucionando y mutando hasta llegar a la gallina tal como la conocemos y tal como la comemos, en todo caso.、Eh, por eso podemos llegar, por ejemplo, al tango pucherito de gallina. <ríe> no me lo tomen en cuenta esto. Era una chanza mal pensada. Bueno, no quiero, no quiero desandar ese camino que tantos. Eh, momentos nos ha dicho cuando teníamos que decir, pero al final, l q u e fue primero? ¿El huevo o la gallina para significar otra cosa? Bueno, podemos seguir usando ese término, pero ya sabemos que fue primero el huevo, de la misma manera que fuimos los seres humanos, es decir, los primeros seres humanos quizás no se parecían demasiado a nosotros, pero ha habido variaciones genéticas con respecto a las necesidades, al clima y a la forma de vida. Bueno, en el caso de las gallinas ha pasado sin duda lo mismo. c o m e n t ó esto y ahora ya es una incógnita de velada, pero que podemos seguir usando como latiguillo común de todas las épocas. Divas to the dance floor, please. Divas to the dance floor, please. Major, la nación de la música. c a m o s a AG Full l o n e con Divas. Yo me quedé pensando, che, tantos años de preguntar lo mismo y me d i e ¿sea está? ¿Era tan fácil? ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? El huevo, listo. Fin de comunicado. Cuando, una, cuando hay una incógnita tan grande, no la pueden develar tan rápido. No tienen que dejar así como un poco. Y después se me ocurren 25.000 chistes con gallinas. Algunos deportivos, otros no, pero no se pueden decir acá al aire. Estamos saliendo quizás en un horario familiar, en alguna de las radios.、Sí. Este tipo de cosas no me pinchen porque no las vamos a hacer. Entre tanto, al 113-692-4971 se comunica, por ejemplo,、eh, Diego dice: Buena música, saludos, Diego Yandy. Bueno, saludos para Diego Yandy. No no tengo idea de dónde es, pero、eh, la característica es de aquí, de Buenos Aires. Así que donde quiera que estés, un gran saludo, Diego y Andy. Gracias por estar ahí. Y Marina de Villanueva. Tampoco sé dónde es. Dice: ¿Para cuándo un especial de O Inmortales? Siempre tenemos cositas de O Inmortales, pero la verdad que está buenísima la idea Y sí. Algún día vamos a tener un especial, no sé si de la música con la licencia de O Inmortales o、eh, música producida por O Inmortales, pero sí, es maravillosa la música de O Inmortales y sin duda la vamos a tener muy pronto aquí en Dance Nation. Dance Nation. A hermosa música seguimos escuchando. Si vos todavía no te comunicaste, te lo vuelvo a repetir. 11-3-6-9-2-4-9-7-1. Nosotros viajamos al año 1991. Mira qué lindo que suena ese pianito, ¿ah? ¿eh? El maxi es de Crazy e d d i e and Cuckoo Freestyle. j ー m チームマイティーチ D -d -d -d Dance n a t i o n Hey, brother, so move it, so move it. Dance n a t i o n I beat, so I get down. I'm a crazy animal, I beat the chair. I need t r e e i e I'm crazy. I'm crazy. This is my game, Santa House. Qué bella canción. Y recuerdo que este tema fue mezclado por las manos mágicas de DJ d e r o t en el New York City Volumen 2. Pero nosotros, como siempre, acá tenemos el Maxi para que lo disfrutemos y para que lo pasemos bien. Pero. A nosotros se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que empezar a despedir de esta s e c c i ó n de música energética linda y para mover la patita llamada Dance Nation. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Obviamente no será la última vez. Volveremos muy pronto con muchísima más música. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro Basoler. Le doy muchas gracias a Víctor Bravo, de Bravo Medios de Corrientes, que nos dio una mano con esa apertura maravillosa que tenemos. Este programa ha sido presentado y patrocinado. Por República Hosting. República Hosting es tu lugar en internet. www.republicahosting.com. A mí no me queda más que despedirme con todo el pesar del mundo porque siempre nos quedan discos afuera para pasar. Pero bueno, nos tenemos que empezar a ir. Gracias por tus mensajes, gracias por estar ahí y por supuesto, durante toda la semana espero tus sugerencias para seguir buscando música linda. Nos encontramos en la próxima. c h a u que la pases muy bien. República Hosting, tu lugar en